La experiencia no termina aquí, porque escuchad, si queréis, lo que ocurrió a continuación. no lo cuenta eso sí. Yo seguía andando, pero por el retrovisor vi que el otro coche frenó. Dije yo, espérate, espérate que esto ya no pase más real de lo que yo pienso. Mm -hmm. No solamente que frenó, sino que el, el conductor bajó. O sea, que algo, yo le dije, este tiempo tuvo que ver lo mismo que yo. Vale, yo frené, mi macho atrás, me arrequé al hombre yo va, o sea, bajé, me acerqué al hombre, y el hombre pues acojonado perdido ay mozo, tú te dices eso, tal, tal, tal, no sé qué, no bueno, sé vale, vale, espera, vos que vio, he un visto tal, no sé qué no sé cuánto, lo mismo que yo el testigo, el testigo vio lo mismo, evidentemente era algo que estaba ahí, ante los ojos y se mostraba los ojos de quien lo viera, en este caso ambos.